Bienvenidos, bienvenides a una nueva edición de Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Como cada martes, pasadita las 10, esta vez estamos transmitiendo desde Radio Nauta FM, desde la Ciudad de La Plata, específicamente desde el Centro Social, Político y Cultural, Olga Vázquez. Buenos días, Saba, ¿cómo va? Buenos días, Pablo. Bien, acá con mucha humedad. En estos días así cambiantes de lluvia, sol, sol fuerte. Rara, rara primavera, se puso un poco fresca de repente. Saludamos del otro lado del vidrio quien nos comanda Camila Boes como cada martes. Eh, brevemente vamos a recordarles que este programa, Lo Enredando Las Mañanas, es una producción colectiva de distintos medios de la Red Nacional de Medios Alternativos. Salimos desde distintos puntos del país y nos pueden escuchar, obviamente, por la página de la red www.rnma.org.ar y también por las distintas radios que hacemos parte de esta red. Así es, ayer el Enredando las Mañanas salió desde La Bulla en San Luis, hoy estamos saliendo desde La Plata, los miércoles desde Radio Semilla y DTL en Amba. los jueves de Radio La Roja en Córdoba y los viernes desde Radio Pueblo en Jujuy. Así que así estamos arrancando el Enredando las Mañanas, como enganchamos un cachito más tarde nos vamos a ir a unas breves, ¿te parece? <música> Ex-trabajadores de Encotel, Encoteza, El Correo, Segba Reclaman tratamiento de leyes de indemnización La coordinadora por el resarcimiento del programa de propiedad participada Anunció que realizará este miércoles 3 de noviembre Una jornada nacional de lucha con movilización al Congreso Y en otros 12 puntos del país eh, claro. La Coordinadora Nuclea Ex-Trabajadores de la Empresa Nacional de Correos y Telégrafos, la Empresa Nacional de Correos y Telégrafos Sociedad Anónima, El Correo Argentino y de Servicios Eléctricos de Gran Buenos Aires, reclaman a legisladores y legisladoras que traten las leyes que permitirían que los ex empleados de las privatizadas puedan cobrar una indemnización tras, una, tras la fallida Ley de Reforma del Estado que habilitó las privatizaciones en los 90 y planteaba un programa que, de participación de los y las trabajadoras en el paquete de accionario que nunca se aplicó. En Río Negro la justicia llama a dialogar a IPF con un barrio de Alén. La titular del Juzgado Civil Comercial Minería y Sucesiones, número 5 Laura Fontana, resolvió convocar un ámbito para la resolución del conflicto enmarcado en el amparo colectivo presentado por la población en 2019. Instruye a que YPF notifique a les vecinos qué trabajo va a realizar y explique la metodología con la que avisarán en futuras intervenciones. Esta semana, la petrolera volvió a ingresar grandes equipos a una locación ubicada a 300 metros del barrio, donde ha perforado cinco pozos de fracking. Les vecinas respondieron cortando el acceso en protesta. Por otra parte, Fontana dispuso un plazo de 20 días para que el municipio y la provincia informen sobre la evaluación de la situación habitacional, el riesgo existente en la población y las acciones tendientes a otorgar una solución habitacional. Puntualiza que adopten las medidas conducentes para evitar que los asentamientos continúen avanzando en la calle proponiendo un programa así también de asistencia para el acceso a la vivienda. Además, la jueza deriva a la Dirección de Medios Alternativos de Solución de Conflictos del Superior Tribunal de Justicia la creación de un ámbito de diálogo, discusión y análisis de las posibles soluciones entre las familias y la empresa. Nuevo pedido de justicia por Cecilia Basaldúa, su familia informó que la Fiscalía de Cosquín pidió la realización de una autopsia psicológica, medida que rechazan al considerar que concretamente sirve para estudiar y analizar el estado psicológico de Cecilia al momento de su femicidio, ya que siguen intentando establecer que Cecilia estaba loca. En el mismo sentido, desde el Movimiento Plurinacional de Mujeres de Capilla del Monte, denuncian que se trata del mismo recurso utilizado en la causa de Jorge Reina, el joven asesinado en la comisaría de esa localidad cordobesa allá en el 2013, para establecer un perfil psicológico idóneo que pueda establecer indicios de que su muerte fue en suicidio y luego archivar la causa. Respecto a en qué consiste una autopsia psicológica particularmente, desde el movimiento explican que en el caso de Jorge Reina se volvió a citar a declarar a todo su entorno cercano, amigues, amigos, eh, familiares, excepto a la policía, que son los, las últimas personas que lo tuvieron con vida. Son las que lo detuvieron, lo golpearon, lo, esen, lo encerraron y se lo entregaron a su madre sin vida. Indagaron sobre su pasado a través del trauma que implica para un familiar volver a recordar en un proceso de duelo. Revolvieron sobre su vida, pero jamás investigaron el contexto donde apareció sin vida, la comisaría de Capilla del Monte. Desde el movimiento advierten que hoy estamos frente a lo mismo con la causa de Cecilia, no son formas aisladas del proceder de la fiscalía, es un modus operandi culpar a la víctima de su propio destino y cerrar la causa. Repudiamos el accionar impune y patriarcal de la Fiscalía de Cosquín que, lejos de allanar el camino por la verdad, se burla ante cada decisión que toma del dolor de las familias. La Corte Suprema habilita el uso de químicos contaminantes en Mendoza. A pedido de la minera San Jorge, se declaró inconstitucional que en forma genérica la ley 7.722 prohíba otras sustancias tóxicas y se habilita el uso de santato, poliacrilamida y otras sustancias químicas contaminantes en Mendoza. Esto constituye un golpe institucional del lobby minero. Pese al rechazo social hacia Rodolfo Suárez de Cambiemos, quien intentó modificar el primer artículo de esta ley en el 2019, la Corte Suprema hizo lo suyo y modificó una sección del artículo donde se proclama la protección del agua y del medio ambiente. La Asamblea Popular por el Agua emitió un comunicado donde se declara en estado de alerta y movilización y convocan a todo el pueblo a regresar a las calles para defender nuestra agua. En Jujuy continúa el reclamo por el agua y la devolución de tierras Integrantes de la comunidad indígena de la Quiaca Vieja Vienen denunciando atropellos por parte del gobierno Uno de ellos es la expropiación de casi 2.000 hectáreas de territorio Reconocido ancestralmente para realizar la zona franja en la Quiaca en el 2018 el gobierno de Gerardo Morales avanzó con el proyecto de la Zona Franca en la Quiaca vulnerando los derechos de las familias indígenas que viven en este territorio desde tiempos ancestrales y son parte de la comunidad. Las leyes aprobadas en el año 2019 por legisladores del Frente Cambia Jujuy y del PJ expropia unas 2.000 hectáreas de terreno comunitario, perteneciente a dos familias que están protegidas por la Ley 26.160 y sus prórrogas, el Convenio 169 de la OIT y Tratados Internacionales de Derechos Indígenas. Hay familias que se enteraron que el lugar donde viven fue expropiado por el Estado porque fueron notificadas meses atrás para desalojar sus propias casas y terrenos viviendo situaciones de amenazas y ofrecimientos para que abandonen sus lugares por las buenas o por las malas. Actualmente, integrantes de la comunidad también denuncian que el INAI no dio respuesta a su denuncia realizada en el 2019 y que la amenaza de desalojo sigue latente, más aún si el Plan Maestro de Morales, anunciado meses atrás, contempla el avance de las obras en el lugar. De prima de mi corteza, duda morena que me tiño la piel, sí que sabes aparecerte de día o declinarme dormida, y echarte a correr. Mira cantor, mira corazón, dime pedazo, de canciones medias, ¿de dónde llega? Sabes entrar, abrir y cerrar, viene juntando debajo de tu brazo hoy, mm, mi penitas de tanto, tal vez tú sin amo en recuerdo, si llega al olví lo primero. Sa dulce y tu agua salada de mi río si hey, no hay limite ma grande para ja A esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. cuatro minutos pasan de las diez, seguimos en Enredando las Mañanas el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, y llega el momento de darle la bienvenida a Cecilia a Daniela para la columna Ondas Laburantes en el Éter. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo Buenos 30? Días. Bien, bien, acá andamos. Buenísimo. Sí, hoy efectivamente... Nada, una vez más estamos cerquita de ahí en año electoral, estamos de nuevo cerquita de, de, de una nueva fecha de votación eh, y bueno nada, como ya conversamos en otras oportunidades nos parecía que estaba bueno pensar hoy en charlar un poquitito de cuáles son los debates que, que desde las distintas fuerzas le proponen a, a, la, a los trabajadores eh, desde las principales fuerzas, básicamente, eh, pensábamos hacer un paneo de cuáles son las propuestas y las medidas que, que, que plantean los candidatos. Eh, ya hablábamos del proyecto de Juntos por el Cambio, sobre las indemnizaciones en otro programa. Hablamos también de, de las propuestas del, fit, eh, del Frente de Izquierda para reducir la jornada laboral. Y, bueno, hoy nos parecía que, que estaba bien poder hacer un paneo más general sobre eso. Sí, está, está bueno, sobre todo porque no, tal vez no son... Eh... Las propuestas que más espacio tienen en los medios hegemónicos, ¿no? Se centran más que nada, en, en parte sí, se centran en lo económico, mucho en la inseguridad y mucha chicana barata ha tenido estas elecciones, así que eh, tener un análisis un poco serio de algunas propuestas es fundamental. Sí, sí, nos parecía interesante hacer ese recorte en términos de laburo también como para... Eh, poder discutir como laburantes cómo nos va a afectar eh, este cambio, la modificación que haya eh, dentro del Congreso. Así que, ah, en fin, si quieren arrancamos eh, un poquito, sí, por lo, los que han tenido un poco más de prensa, que son eh, las dos fuerzas mayoritarias, eh, hoy eh, el Frente de Todos, en principio, como oficialismo, eh, recordamos que tuvo ahí un, un espaldarazo bastante fuerte después de las, las primarias, eh, ahí con esa crisis medio interna dentro del peronismo, dentro del kirchnerismo. Bueno, luego de eso recordamos que habían planteado un paquete de medidas de emergencia para eh, poner plata en los bolsillos de los que más la, eh, peor le estaban pasando, de incentivar el consumo, la producción y, y, y darle vida digamos, al mercado interno después de la pandemia. Eh, pero por ahí veíamos que a un par de meses de toda esa situación, eh, las medidas que tomaron y lo que se fue viendo en la práctica son más incentivos a la producción y por ahí a ciertas fracciones del capital eh, más que a los propios trabajadores. En ese sentido, eh, nos parecía interesante pararnos en las propuestas que, que desde el frente de todos tienen en relación a esto, planteando toda una serie de paquete de baja de impuestos a las pymes plantean eh, diversas modalidades de, de reducción de aportes patronales. Existe lo que se llama, bueno, el plan sumo que es un incentivo, digamos, la, al empleo joven, eh, en donde ellos plantean cubrir por hasta seis meses el salario, digamos, las cargas sociales eh, de los trabajadores jóvenes que sean empleados por pymes, con lo cual, eh, nada, todos los mil pesos alrededor de 15.000 pesos que representan las cargas sociales, las cubriría el Estado, dando además planes de entrenamiento para el trabajo para los jóvenes eh, y, digamos, subsidiando eh, a las empresas que tomen a esos trabajadores. Eh, y después plantean, esto que fue bastante ahí eh, eh, debatido <ríe> en distintos medios, una especie de actualización del viejo programa Empalme del Macrismo que lanzó Macri en 2017, Esta vuelta desde el frente de todos se plantea con el nombre de un puente al empleo, eh, en el cual proponen que estos planes sociales eh, se transformen en empleo asalariado, digamos, en relación de dependencia, pero que el, eh, lo que el Estado paga en esos planes sociales sea, sea tomado como parte del salario hasta por dos años. Con lo cual, de nuevo, vemos cómo pagarían parte del salario que deberían pagar las empresas Desde el Estado eh, Bueno, después tuvieron un, una política Ahí medio que quedó trunca eh, Que tenía que ver con Inyectar algo de dinero en el sector Cultura, trabajadores de la cultura eh, Se trataba de un bono eh, Que se llamaba, el programa se llamaba Más Cultura Joven, un programa del Ministerio De Cultura que eh, proponía Brindar un bono de Hasta 5.000 pesos de crédito para Jóvenes entre 18 y 24 años Para ser gastado en consumos Culturales Es decir, eh, para que los pibes puedan ir al teatro, al cine, eh, comprarse música, libros. Eh, finalmente una jueza lo vetó a, a esta medida eh, por considerar que estaba, se anunció demasiado cerca de las elecciones del 14 de noviembre. Eh, y bueno, el Código Nacional Electoral prohíbe ese tipo de anuncios eh, desde el gobierno que se entiende que buscan captar el voto. A toda una serie de eso, de planes y programas y medidas que, que fueron anunciadas con bombos y platillos por ahí después de las PASO y que veíamos que, que no tuvieron tanto efecto realmente en los bolsillos de los laburantes, eh, sino que fueron más bien subsidios eh, a algunas empresas. Eh, y, bueno, después Santo Oro y los Paz, que son las, los principales candidatos en, en Capital y, y Provincia de Buenos Aires de este, por esta fuerza, plantean también una serie de incentivos a la producción para que los insumos industriales se produzcan en el país y demás. Eh, también siempre, digamos, planteando en re, con reducción de impuestos y una serie de facilidades para los empresarios. Eh, y plantean en concreto la ampliación también del compre argentino, que eh, tendría a ser eh, el plan por el cual las compras públicas, las licitaciones eh, del Estado se hacen priorizando eh, productos y, y, y materias primas producidas acá en el país. Eso sí. en relación a lo que tiene que ver con el frente de todos, que si quieren, eh, para pasar a lo que sería la fuerza, digamos, el frente de todos, recordando que hoy por hoy es la fuerza mayoritaria, que luego el resultado de las pasos se puso en duda si conservaría esa mayoría, eh, medio disputada por el bloque que Juntos por el Cambio quiere construir. Eh, que si quieren podemos pasar también a hablar de Juntos por el Cambio Luego de escuchar el audio de Martín Tetas es un audio, Martín Tetas es el candidato Uno de los candidatos en Capital por Juntos por el Cambio Que bueno, plantea ahí un par de cuestiones Respecto de lo que considera eh, En relación a la legislación laboral Si quieren lo escuchamos Dale, lo escuchamos Hay que dar una, una discusión en Argentina profunda Sobre las reglas laborales Si las reglas laborales me gusta a mí son las que funcionan, por ejemplo, en Dinamarca, ¿no? Cuando uno mira a Dinamarca, Dinamarca tiene algo, un esquema que se llama flexi seguridad que combina, combina, libertad para entrar y salir de la relación laboral cuando vos quieras, eso tiene que ser así, porque en todas las relaciones sociales tiene que haber libertad para entrar y para salir, no se puede concebir las trabas para la entrada o la salida de una relación social, tiene que ser libre, pero después hay un seguro de desempleo muy razonable, bien construido, decente, no la pantomima que tenemos acá, Y ese seguro de desempleo tiene como contrapartida una capacitación y un esfuerzo del Estado de tratar de reinsertarte rápidamente. en El trabajo te gestionan hasta tres entrevistas laborales por persona. Entonces me, lo que necesitamos es que el sistema entienda que la asistencia social es de emergencia uh -huh. y que el objetivo de la asistencia social es que vos te bajes de la ambulancia lo más rápido que sea posible y vuelvas al sistema productivo. Así, así funcionan los países... Por ejemplo, en los países nórdicos, y es un modelo que a mí me gustaría traer para Argentina. ¿no? Claro, cuando vos hablas de entrar y salir, estamos hablando de contratar y despedir empleados, digamos. Exactamente, exactamente. Bueno, hay algunas cosas que quedan en claro, me he quedado con algunas ideas también de eh, las propuestas de... El Frente de Todos, creo que esa alianza virtuosa que Cristina hablaba en el acto de la cámpora entre el trabajo y capital es un poco eso, actuar eh, desde el Estado para aliviar las cargas que tiene el capital eh, para poder seguir explotando a los trabajadores. Y después, eh, esta idea que tiene, que, que a Juntos le encanta y a Tetaz le fascina esta idea de comparar con países nórdicos, garpa muchísimo, pero es medio Netflix, ¿no? es como nada, es ver una serie que no... No no tiene sentido <risa> Sí, sí, sí, ese latigillo de los países nórdicos En los que quisiera vivir Que no, no es nada nuevo es, Se nos ha prometido ser Europa En un montón de momentos de la historia eh, También esto para poder contrabandear Reformas laborales, flexibilizaciones Y, y cuestiones que sabemos que nos llevan a, a, a vivir peor eh, Pero sí, sí, sí, hay una alianza ahí eh, Sobre todo en lo que tiene que ver con el, en el plano legislativo eh, siempre planteamos de que bueno las fuerzas estas mayoritarias eh, discuten mucho en la tele, en los programas de debate político, eh, pero después dentro del Congreso los proyectos terminan votándose, no sabemos por qué, porque la, supuestamente si no están de acuerdo, pero bueno, finalmente eh, para poder eh, plantear esta discusión y hacer este paneo, eh, sí, básicamente la carta de presentación de Juntos por el Cambio, como bien planteaba Tetas ahí en el audio, eh, es avanzar con la reforma laboral y avanzar eh, con distintos puntos que para ellos son la traba de que no se genere empleo. Ellos plantean que, que tenemos una legislación laboral más, que genera demasiada litigiosidad, es decir, eh, disputas ahí en lo que tiene que ver con el la justicia laboral, eh, por despido, digamos, distintos tipos de juicios, eh, y que dicen que eso es lo que hace que los empresarios, particularmente las pymes, no contraten trabajadores, porque les cuesta mucho, son muchos impuestos, porque después de despedir trabajadores les va a costar eh, la quiebra de su negocio y demás. Este, y, bueno, en ese sentido, sí, ponen el énfasis en el proyecto, ya tan mentado de, de eliminar las indemnizaciones, de de esto, generar la, la mochila austríaca, no sé, hablan también de, de países eh, lejanos para promocionar una flexibilización laboral en la cual eh, haya un fondo común de, de despido para que la indemnización que siempre se pagó por parte de la parte empleadora que despide eh, ya no sea así. Y después una serie de, también de paquetes de reducción de impuestos para sectores como gastronomía y hotelería, una moratoria de impuestos para las pymes eh, y exención de impuestos para toda la, digamos, la creación de todos los nuevos puestos de trabajo sería sin pagar, digamos, contribuciones o que el Estado se hiciese cargo de pagar la mayor parte de, de esas cargas sociales. Y, bueno, jurando y perjurando, no subir los impuestos eh, ni, ni crear nuevos impuestos porque critican al oficialismo porque dicen que está ahogando a los empresarios con, con impuestos. Eh, y en ese sentido ellos también eh, ponen el foco o proponen poner el foco en lo que es el empleo joven porque plantean que, bueno, es uno de los sectores que mayor desocupación registra. Este, y también, digamos, plantean una preocupación importante en relación a a los jóvenes nini ni que no estudian ni trabajan y en ese sentido tienen ahí un paquete, una especie de programa eh, que propone una capacitación de los jóvenes sin contraprestación, digamos, sin, sin pagarles, pero metiendo a los chicos en una especie de colimba moderna donde se les enseñarían oficios y, y, y valores democráticos republicanos este, y a la par que es en, reconvertirían planes de empleo para jóvenes en trabajo e incentivarían a empresas y pymes para la contratación de jóvenes. De nuevo, digamos, cubriendo parte de los salarios. Eh, y una mmm, propuesta que no estaba en el frente de todos y que Tetas anduvo ahí por todos los programas también promocionándola es que proponen que el monotributo sea gratis eh, por un año para los jóvenes que, que, bueno, que empiecen a laburar de manera autónoma. Eh, eso en relación a lo que tiene que ver con las dos principales fuerzas eh, que hoy por hoy tienen, digamos, las mayorías eh, más grandes en el eh, perdón, las minorías más grandes en el Congreso, eh, y como lo que bueno, estimamos por los resultados de las PASO que, que también las seguirán teniendo. Pero hay dos otras dos eh, fuerzas que queríamos también repasar, que ahí Ceci eh, va a comentar un poquitito. Si les parece empezamos con el audio de Milei a modo de Apa. introducción. No, no. Que mañana. <risa> Vos para lograr crecer tenés que acumular capital. Para acumular capital vos tenés que invertir, para invertir tenés que respetar la, los derechos de propiedad, cosa que por ejemplo, cuando el tema de los mapuches, digamos, y de lo que está pasando, si fueran supuestamente mapuches, o sea, tendrías que vos discutir en serio, digamos, el tema de los derechos de propiedad, porque parece que acá los derechos de propiedad son flexibles, sí, y depende, digamos, quién es el, el, el dueño del derecho. Eh, otra cosa es que además, o sea, con esta presión fiscal es imposible ganar dinero, pero aún cuando vos pudieras resolver todo eso, vos tenés que financiar con ahorro. Y cuando vos tenés, a lo largo de la historia, gobiernos que creen que esto se sale estimulando el consumo, entonces vos no ahorrás, no invertís, no creces. ¿Cómo le gusta eh, mezclar todo a mi ley eh, como una, esa, ese intento de discurso incendiario que... Es, muy del status quo, es una cosa, es la nueva moda de parecer que se quieren destruir para sostener lo que la explotación como ya la conocemos. Sí, eh, justamente estos falsos libertarios eh, apelan a los derechos de propiedad eh, contra los mapuches. Eh, bueno, ahí nos preguntamos entonces qué pasa con los derechos de propiedad de los propios mapuches, ¿no? Eh, a, que habitan eh, ancestralmente esas tierras eh, y que además, eh, bueno, si fueran libertarios, eh, bueno, como sabemos, eh, se, se los llama también a los anarquistas, eh, reconocerían los derechos colectivos comunales ¿no? de, de estos pueblos. Así es que, bueno, descartamos de plano ese, eh, ese apodo, esa, esa forma de autodenominarse que se han puesto, como vos decís, eh, para mantener el statu quo, profundizar la sociedad de clases eh, y, y bueno, seguir eh, afianzando a las clases dominantes, cosa que eh, los verdaderos libertarios difícilmente eh, apoyarían ¿no? más bien al contrario, es contra lo que pelean eh, así que bueno, vamos a repasar un poco la, las medidas que proponen Miley y Expert para la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires eh, en primer lugar, nos llamó la atención cuando fuimos a buscar la página o el lugar donde estuviera colgada la plataforma de, de Miley. Realmente no la encontramos, eh, no tiene un lugar donde esté sistematizado. Sí podemos encontrar eh, sus propuestas eh, de manera eh, dificultosa por, por esta forma justamente que tiene de, de expresarse eh, en, en los audios, en, bueno, en sus presentaciones mediáticas, y, y en algunos otros eh, grupos que levantan eh, toda, todos estos planteos. Eh, Miley y Spert comparten eh, no solo estar en contra del aborto, de la educación sexual integral, eh, el haberse aliado con grupos defensores de los genocidas en los juicios contra la, la dictadura en tener de aliado al partido de Gómez Centurión en la Ciudad de Buenos Aires, eh, sino que además, en, en sus propuestas concretas, eh, proponen la, la baja del déficit fiscal, ¿no? eh, justamente haciendo eje en, en el Estado como el, el, el problema. Eh, la, la idea es eh, llevar a, al Estado a su mínima expresión, Dejando al libre juego del mercado a, a las fuerzas, ¿no? Que sabemos lo que eso implica para los trabajadores. Bueno, decía que proponen la baja del déficit fiscal, la apertura del comercio exterior, eh, tratados de libre comercio bilaterales. Comparten con el PRO, eh, con el PRO conjuntos, eh, esto del seguro de desempleo, ¿no? Lo que mencionaba Dani de la mochila austríaca, que que es un modelo de capitalización individual en el que cada empresa aporta una parte del salario bruto del empleado a un fondo eh, y a su vez eh, este, este fondo se utiliza para, para generar ganancias eh, como fueron las AFJP en nuestro país, con los resultados que ya conocemos, en Chile que se, se aplica, eh, bueno mucha gente se quedó prácticamente sin cobrar jubilación, ¿no? gracias a A estos, a estos juegos con, con el dinero eh, O sea, también romper digamos sería el sistema que tenemos de jubilaciones eh, solidario Bueno, flexibilizar las condiciones de trabajo Como, como también comparten con, con el PRO eh, Y reforzar el aparato represivo Porque claramente todas estas medidas no pasan Si no es eh, con un, una fuerte represión, ¿no? y decíamos eh, dar por tierra con la Educación Sexual Integral. Eh, bueno, después Mileia, en particular, eh, para la, en el caso de la educación, propone dar cheques a las personas eh, para que se paguen su propia educación, dando por tierra con la educación y con la salud pública, ¿no? eh, en su línea de minimizar el Estado, y Spert eh, particularmente eh, va por la iluminación o por la reducción de la coparticipación en los impuestos. Eh, acá él eh, pide que Nación se haga cargo de la salud y la educación. Eso sería como, como propuesta para, para la provincia de Buenos Aires. Eh, bueno, en el caso de SPART sí te, encontramos una página donde expone su, su plataforma electoral que va, bueno, en, esta, en la misma línea, ¿no? De, eh, pide libertad sindical total, ¿no? Digamos, en ese caso, bueno, eh, eh, consecuente con, con la no injerencia estatal, eh, pero eh, también pide el fin de los convenios colectivos por rama, ¿no? digamos, que se discuta en cada lugar de trabajo, hay países, bueno, de vuelta como Chile y otros donde... Eh, lo, los convenios no son por, eh, por, por rama como lo son en la Argentina, cosa que, que da mucha más fuerza a, a los trabajadores para, a la hora de discutir. Eh, y bueno, después también eh, piden el fin de los subsidios a las tarifas en los servicios, eh, el fin de las asignaciones familiares, eh, la baja del impuesto de débito y crédito, etc. Sí, estaba pensando, hay algo más allá de, de, de las diferencias que son, son claras, digo, con respecto a eh, el trabajo puntualmente la flexibilización laboral que con más eh, fuerza eh, tiene como bandera juntos y eh, estos eh, liberales o libertontos. Eh, uh -huh. También el, me parece que un poco estos, los, los programas que se nombraban de que está impulsando el Frente de Todos, el Tesumo, el Puente al Trabajo... Tienen unas grandes lagunas a la hora de que termina eh, esa, eh, esa, digamos, es, es un año el, el puente al trabajo, creo, 12 meses y 6 meses, o no sé si son 12 meses también el tesumo. ¿Qué pasa pues, con los trabajadores cuando termina ese periodo de gracia? ¿Cuál es la relación que tienen con eh, los empleadores? ¿Los despiden o los despiden? ¿Tienen derechos? Hay un montón de lagunas que no es abiertamente una flexibilización laboral, pero que también es, eh, seguramente no es un avance en, en derechos para los trabajadores Sí, tal cual, eh, son además medidas que se han a, eh, adoptado en otros momentos en, durante los 90, fueron, se empezaron a implementar en la Argentina y no, no son, se mostraron que no sirven para la creación real de empleo ¿no? eh, en todo caso eh, colaboran en la precarización en las contrataciones eh, como decías vos, después de eh, que se terminan esos subsidios. Lo mismo pasa con el proyecto Empalme que, que se presentó finalmente para, para que las empresas re, reciban eh, una parte de, la, eh, de lo que actualmente es el, el, son eh, los programas eh, que reciben las organizaciones sociales. Y, y bueno. Eh, desde las mismas empresas, empresarios, eh, estaba este planteo también, bueno, después de los, del año, dos años que, eh, que recibimos ese subsidio, ¿qué pasa después, no? cómo se sostiene? Eh, y bueno, no, efectivamente no colaboran en la creación de empleo, y sí, el frente de todos, eh, si bien se expresa públicamente eh, contra una reforma laboral, tal como sostienen abiertamente, o están impulsando eh, estos sectores de la libertad avanza y de juntos, eh, en los hechos suceden estas cosas que vos decís, eh, también eh, los convenios están av avanzando sobre los convenios colectivos, eh, como, bueno, la, podemos escuchar el audio de, de Miriam Breckman ahora, donde precisamente habla del avance o menciona el avance eh, de la flexibilización en el convenio de Esmata. Lo escuchamos. Mi ley, la reta Vidal, toda la derecha, nos dicen que cuanto menos derechos tengan los trabajadores, más trabajo va a haber. Eso es falso. Ya se hizo en los 90 y la desocupación llegó casi al 20%. Hoy la juventud ya trabaja sin derechos, sin aguinaldo, sin vacaciones, y es donde más hay desocupación. Pero del otro lado, el gobierno le está dando beneficios al agronegocio, a las mineras, a las automotrices. Y dicen que eso generaría más trabajo. Ya se demostró que tampoco. Lo único que genera es más desigualdad. Además, con la burocracia sindical aliada, están firmando convenios flexibilizadores como lo acaban de hacer en el ESMATA y que además Fernández fue a sacarse una foto. Al revés, Nuestra propuesta es reducir la jornada laboral a seis horas repartiendo las horas de trabajo entre ocupados y desocupados, sin reducción salarial y que nadie cobre por debajo de la canasta familiar. Empezando por implementar esta medida solamente en las grandes empresas, se podrían generar 900.000 puestos de trabajo genuinos, casi un millón de personas, y de esa forma no sacarle siempre a los que trabajan, a los verdaderos creadores de riqueza. Vos sabés que la izquierda va a estar siempre de tu lado y va a ser la que va a defender esto fuerza en las calles y en el congreso. ¿Qué se le puede agregar a Miriam? <risa> Clarísimo. Eh, bueno, eh, el FITU además eh, sostiene que basta de despidos ¿no? eh, durante la crisis de la pandemia que continúa vigente. Eh, Piden un salario mínimo vital y móvil igual a la canasta familiar, que calculan eh, junto con eh, la Junta Interna de Atendec y Aceiteros, por encima de los 100 mil pesos, eh, un 82% para jubilados, actualización mensual de salarios y jubilaciones según el costo de vida, un seguro para desocupados del 50%, estatización de toda empresa que cierre, no al pago de la deuda y ruptura con el FMI. Eh, una consigna que es histórica dentro de la izquierda, la nacionalización de los recursos estratégicos como el sistema bancario, comercio exterior bajo el control de los trabajadores y trabajo genuino frente a la crisis. Eh, esos son, bueno, muy rápidamente eh, los, los puntos que propone el FITU y si les parece a modo de cierre, eh, comentar... Eh, Precisamente esto que, que vos eh, recién resaltabas, Pablo, en relación a las propuestas, sobre todo eh, sobre la reforma laboral, eh, de las tres principales fuerzas eh, estarían, digamos, si bien o a favor o por lo menos eh, haciendo, dando lugar eh, por, por omisión, por eh, no intervenir eh, contra el avance sobre los convenios colectivos de trabajo, eh, Sabemos que como en el 2017 frenamos el avance de la, de la reforma jubilatoria de, eh, contra el sistema previsional, eh, si esto se llegara a plantear efectivamente en el Congreso vamos a tener que eh, impedir que avance nuevamente en las calles, no, eh, no de otra manera, pero eh, bueno, justamente estar atentes porque... Eh, una gran proporción de las fuerzas eh, lo, lo está impulsando en este momento. Cecilia, Daniela, les agradecemos muchísimo la, la columna, toda la información, este pantallazo por las distintas propuestas que hacen a eh, la realidad de los trabajadores que, tenemos para, que, que traen los candidatos para estas próximas elecciones. Nada, queda bastante claro, por lo menos en términos de derechos de trabajadores y trabajadoras, eh, si queremos defenderlos un poco, eh, para dónde votar. Y si no, como decías, eh, siempre nos van a tener que encontrar en las calles defendiéndolos. Bueno, un abrazo fuerte. Un no, horrible arriba. Suerte. Hasta luego. www.rnma.org.ar Red Nacional de Medios del Tiempo Estamos llegando casi a la primera hora, faltan tres minutos para las once, seguimos en Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos y nos llega la información que en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, el eh, gobierno argentino anunció una inversión en hidrógeno verde y si hay algo que eh, en estos tiempos da miedo es cuando se usa la palabra verde para algún tipo de explotación y eh, algún tipo de extracción. Así que, para saber más sobre qué es el hidrógeno verde, qué implica toda esta, esta política que anunció el gobierno en las Naciones Unidas, estamos en comunicación con Hernán Escandizo. Hernán, ¿nos escuchás? Hola, sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la comunicación. Buenos días. Acá Saba y Pablo te, te saludamos. Bueno, Eso, ¿no? Cuando se, ya hace un par de años se empezó a hablar de esto del capitalismo verde y cuando nombran, ponen la palabra verde al lado de algún tipo de explotación se prenden las alarmas. ¿Qué, qué es el hidrógeno verde? A ver, eh, el hidrógeno verde... El, el hidrógeno puede funcionar como un vector, es decir, como una forma de almacenar energía. El hidrógeno verde se obtiene de, de la separación... De, de las moléculas en el agua, se toma el agua y a, y a, a través de un proceso de electrólisis se separa la, la molécula de hidrógeno y las de agua. Entonces, ¿cómo se obtiene el hidrógeno verde? A partir de fuentes renovables, que pueden ser parques eólicos, pueden ser eh, granjas solares, eh, se genera electricidad a partir con la electricidad generada se de, realiza eh, el proceso de electrólisis por el que se eh, separan las moléculas de hidrógeno y de, y de agua y de, y de oxígeno y eh, a partir de ahí se genera el hidrógeno en estado gaseoso ese hidrógeno hay que eh, someterlo a, a procesos de, de, de baja temperatura, un proceso de liquefacción para eh, llevarlo a un estado líquido y poder eh, almacenarlo Y en el caso de la exportación, bueno, poder exportarlo. Eso sería como en reglas eh, generales eh, el proceso del hidrógeno o digo se le podría eh, en estado gaseoso se podría tratar de, eh, de, de inyectar en una red de un hidrógeno ducto y eh, transportarlo. Eh, A ver, nosotros desde el Observatorio Petrolero Sur y, y con otros compañeros de, de, de asambleas rionegrinas venimos trabajando desde principios de año en este tema porque es un tema que, que sin demasiado, así de la nada se instaló eh, con algunos tibios anuncios en la apertura de sesiones legislativas, tanto eh, en la provincia de Río Negro como en las legislativas eh, nacionales eh, se comentó del tema. El hidrógeno lo, lo que tiene es que, bueno, para generarlo eh, está asociado a una fuente renovable. Si esto se pensara para darle firmeza a una fuente renovable, es decir, mientras están generando los parques ge e eólicos el excedente, generar hidrógeno para cuando el parque eólico eh, deja de generar o reduce la producción de, de electricidad, poder utilizar ese, ese hidrógeno, transformarlo en electricidad y poder usarlo, No nos parece que sea algo descabellado, habría que ver la factibilidad técnica, económica, eh, la, la eficiencia energética, la, la tasa de retorno energético del proceso. Ahora, lo que nos preocupa, y, y en esto retomo lo que, lo que decías de, eh, del capitalismo verde, es que se está hablando de un proyecto para, eh, que, que demandaría una capacidad instalada de 2.000 megavatios para poner en marcha la, la planta, un parque, eh, tres parques eólicos que tuvieran una potencia, sumaron una potencia instalada de 2.000 megavatios. Hay que tener en cuenta que hoy en la Argentina la potencia eólica instalada, es decir, todos los molinos de viento andando al máximo de su capacidad, eh, podrían sumar 3.170, 3.200 megavatios. Es decir Un solo proyecto representaría lo que hoy es eh, eh, la capacidad instalada, de, el 60% de la capacidad instalada actual. Serían eh, eh, 400 eh, molinos eólicos, habría que ver cómo, cómo se, se instala toda esta eh, la ocupación territorial que tendría eso, porque los molinos no, no están en el aire, los molinos se, se ponen en un territorio y se ocupan. Hay que ver los materiales que demandan los molinos. Hay que ver el agua que se utiliza para la electrólisis de donde sale, si va a ser agua eh, dulce o agua salada. Es importante que, que se hiciera con agua salada. Eh, no, no, no hay información precisa, pero se estuvo celebrando que se hiciera con agua salada. Bueno, habría que ver porque entonces la tasa de retorno energética del proyecto eh, se reduciría, porque habría que utilizar energía para el proceso de desalinización del agua de mar para después eh, hacer el proceso de electrólisis y generar el hidrógeno. Pero además, como residuo de la desalinización, tendríamos pilas de, de sal. Eh, eso no, no está claro dónde, dónde se, se haría, eh, qué, qué se haría con esa sal. Eh, la instalación del proyecto es en el sudeste de la provincia de Río Negro, una zona donde no hay grandes ríos, el agua que se utilizaría entendemos que sería de, de los arroyos que vienen, de las cuencas que vienen de, de la meseta de Somoncura, que es una zona seca, entonces habría una, una competencia por el agua mayor. Eh, en síntesis, no está muy claro, hace una semana atrás, sobre el mismo proyecto se decía que se iba a producir... Eh, amoníaco verde A partir del hidrógeno verde Y que eran 6.000 eh, millones de dólares Los que se iban a invertir Una semana después no se habla Del de amoníaco verde, se habla solo de hidrógeno Y se habla de 8.300 millones de, de dólares No hay claridad con las cifras eh, No hay claridad con lo que se va a producir eh, No hay claridad bien dónde Se va a, se, se iría a emplazar Ese, ese proyecto ...qué cantidad de hectáreas ocuparían con los molinos eólicos, con los parques eólicos... ...y después con toda la cuestión eh, de la infraestructura de exportación... ...porque esto se está hablando de 100% de exportación... ...no se está hablando de la transición energética en la Argentina... ...no se está hablando de la descarbonización de la matriz energética argentina... ...se está hablando de eh, sostener un rol subordinado de, de nuestros países del sur de generar, en este caso, un vector energético para que países como Alemania o los, de, los del norte global puedan hacer su transición energética, puedan hacer su descarbonización, y nosotros seguimos poniendo el territorio, seguimos poniendo eh, el agua, y habría que ver de dónde saldría la cantidad de cobre que se utilizaría para hacer los molinos y, y todo lo demás. Sí, que, eh, ahí es donde hay que poner el ojo también en esto de en la matriz de, de producción y el para qué... Porque, nada, hace un tiempo ya se viene hablando de lo de la minería sustentable, ¿no? Bueno, estas nuevas energías, pienso también en eh, la explotación de litio, eh, que también se, se, se está impulsando, o hay una, una intención de impulsarla fuerte en nuestro país. Siempre la, la matriz es eh, de exportación y, nada, es difícil pensar realmente eh, una minería sustentable eh, desde el vamos, pero sobre todo sí está enmarcada en, eh, en, en la, la exportación, en el mismo sistema de producción capitalista que ya conocemos en todos estos años. Sí, sí, sí, seguro, y con esto de, del hidrógeno, hay gente, hay científicos de, de, de Argentina que hace años que vienen trabajando en el desarrollo de hidrógeno, estudiándolo, pero estudiándolo en función de una aplicación social y de un des, desarrollo local y nacional, se está hablando, no sé, gente de... de que desde hace años en la zona de Bariloche viene estudiando el tema y viene planteando la posibilidad, por ejemplo, de eh, el tren de, de, de la línea sur que va de Viedma a Bariloche, se pudiese transformar. Eh, digo, hay gente, y, y por esto dejar en claro, no es que nosotros nos, nos oponemos a la, a la posibilidad del de desarrollo de hidrógeno como un vector para descarbonizar la, la, la matriz, para ir abandonando los fósiles, eh, y, e incluso esto de, de darle más eh, firmeza a las a la fuentes eh, que son intermitentes. Pero acá no se está hablando nada hablando, lo que importa son los... o lo que es el eje de, de, de las noticias son los miles de millones de dólares que entrarían al país y la generación de divisas a partir de la exportación eh, se sigue reproduciendo un, un, un esquema... De subordinación de, de nuestros países que tiene más de cinco siglos y ahora con esto, con una pátina verde, realmente celebrar esto de que no se va a usar agua dulce y se va a usar agua de mar es desconocer eh, también de qué se trata esto, porque no sé qué vamos a hacer con la sal y la eficiencia energética de estos proyectos. Y después hay que ver si, si todo esto es para exportación También hay que, habría que ver, y ahí eh, no, no tengo los números, no, no, no hemos hecho la ecuación, pero eh, el, el rendimiento energético de todo ese hidrógeno que se genera desde el parque eólico hasta que, se lo, hasta que llega al punto de consumo y ahí ver primero la transformación de, del agua, eh, la separación de, de, del hidrógeno, de, del oxígeno, eh, todo el proceso de liquefacción, eh, el transporte en barcos hasta que llega a, a destino la regasificación, el uso. Entonces eh, se reproduce un esquema de, de exportación que es eh, similar al de los combustibles fósiles. Hay, hay una idea muy, muy de, bueno, reemplazamos los fósiles eh, con hidrógeno por el tema del almacenamiento y supuestamente la versatilidad que tiene el hidrógeno pero tenemos tasas de retorno energético que son totalmente diferentes. Eh, los hidrocarburos eh, tienen una tasa de, de, de retorno energético que es incomparable y por eso es, es uno de los, de los nudos que tiene el capitalismo para, para resolver. El, el desarrollo capitalista que hoy conocemos como tal fue posible por tener una fuente como son los hidrocarburos con una tasa de retorno energético que ninguna otra fuente hasta el momento ha podido igualar o superar. Con el hidrógeno quieren hacer lo mismo, pero tienen, es mucho menor el rendimiento energético del de, de hidrógeno, entonces habría que generar una mayor producción y la, y la producción del hidrógeno demanda ocupación territorial, demanda eh, materiales para construir los parques eólicos, para construir la, la infraestructura y además una cosa que hay que tener en cuenta es que la construcción hoy eso de, de los parques solares y demás y, y de lo, y los, los parques eólicos van a generar un desmonte para el emplazamiento. Entonces ya tienes una emisión de, si lo que se, si lo que se busca es descarbonizar, va a tener emisiones al desmontar eh, los espacios. Eh, ese es un punto que, que hay que tener en cuenta. Después, eh, eh, el consumo de combustibles fósiles, porque toda la maquinaria que se va a utilizar para emplazar eso, para obtener la, la materia prima eh, en, en lo que es minería y demás, todo eso también va a consumir fósiles. entonces Se pinta de verde lo que en realidad eh, aparece como un negocio, un negocio que no, no se sabe bien la factibilidad que tiene. Se está hablando de, de un proyecto para producir hidrógeno con una capacidad instalada de 20.000 eh, megavatios que no hay otro en el mundo para comparar. Se habla de que genera 15.000 puestos de trabajo. No se sabe de dónde sale ese número, con qué cálculo... Se, se llega a ese número. Se habla de 40.000 a, 40, a 50.000 puestos de trabajo indirectos. No se sabe de dónde salen esos números. Entonces, lo que vemos es que hay mucho anuncio, mucho número, eh, en, una, en un momento de... en, en el ámbito de, de una conferencia de cambio climático, donde también la Argentina está pidiendo eh, condonación de deuda por servicios ambientales. Entonces, eh, un, un, un anuncio de este tipo también respalda la posición argentina, muestra como que hay un interés por, por el desarrollo de una matriz verde y por otra parte, estamos en un momento en que eh, en, en un momento eh, electoral, entonces también este tipo de anuncios de grandes inversiones, 8 mil millones de dólares eh, que entrarían al país, bueno, también eh, eso puede tener un uso electoral. La verdad que eh, siempre que, que se habla de, se plantean megaproyectos, uno duda y uno lo puede ver con vaca muerta, para tenerlo... Es otra matriz, sí, pero también fue un megaproyecto. Es un vendido con bombos y platillos, que, bueno, Añelo iba a ser la Kuwait-Argentina, y el viernes pasado, en Añelo estaban cortando la ruta a los pobladores porque no tienen agua. Entonces, siempre es bueno desconfiar, es saludable desconfiar de, de los megaproyectos, y más cuando vienen vestidos de verde. Sí, justo te, te iba a preguntar por eso, por los puestos de trabajo detrás de, de, estos, eh, de este anuncio y de este proyecto super mega capitalista eh, a la hora de cerca de, de, también, digamos, de, de las urnas y de los comicios. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se vende este proyecto para que para que gane adeptes, por así decir, eh, por sobre las consecuencias que tiene, que tiene en, el, en el territorio. Eso tampoco está claro. ¿Cómo podemos hacer, pensaba, para seguir de cerca este proyecto eh, si legalmente se pueden eh, ir pidiendo cómo hacer, ¿no? si se pueden ir pidiendo explicaciones y cómo hacer para que, para que eso, para que se pueda seguir de cerca... Eh, Este anuncio. Sí, eh, vamos a, a, a hacer pedidos para para tener detalles del proyecto por ahora y anuncios. Hola. Eh, eh, ya... Te estamos escuchando un poquito cortado, justo, Hernán. A ver ahí. Ah, bueno. Eh, ¿Ahí se me escucha bien? Sí, ahí sí. Ah, bueno. No, les decía que, bueno, vamos a, a, a pedir eh, información de este proyecto. Hasta ahora lo que, lo que se sabe son los anuncios. Y como les decía, eh, ya en un mismo medio, el diario Río Negro, de acá de, de General Roca, eh, en notas diferentes, dan números diferentes, dan eh, finalidades diferentes, eh, de que te, de, para el proyecto no, no es cuestión del diario de Río Negro, sino de, de, de cómo está circulando información confusa. Si uno se pone a ver el monto de inversión, varía de cada medio. Algunos hablan de 6.000, otros de 7.000, otros de 8.300 y más como si fuera una subasta. No, no, no, no está claro. No, realmente no está claro eh, el proyecto, no está claro en qué parte de Punta Colorada se instalaría. No está claro eh, si eso, eh, cómo impactaría, por ejemplo, en Playas Doradas, que es un, un centro turístico que, que hay ahí cercano a la zona. No, no, no se sabe cómo impactaría en las áreas eh, protegidas que hay ahí en la zona. También habría que, vamos a pedir información concreta para ver qué pasa. Pero digo, desde marzo de este año, sobre todo el gobierno de Río Negro ha trabajado en presentar el plan estratégico Hidrógeno Verde eh, ...que se lo ha pedido, lo ha encargado al Instituto Alemán eh, Franhofer, eh, ...ha habido toda una negociación con la Embajada de Alemania... ...hay todo un interés de desarrollar hidrógeno verde para vender a Alemania... Eh, ...en base a, a, a, un, a un estudio de posibilidades que hizo el Instituto Fraunhofer, ...es que se arma el plan estratégico de hidrógeno verde en Río Negro... ...en el cual este proyecto con, con la eh, empresa australiana vendría a, a integrarse y en lo que se venía evaluando hasta ahora con el gobierno de, el gobierno de Río Negro no era este proyecto eh, en, en, la, en cercanía de Sierra Colorada sino que era en la zona de, de Chocón una posibilidad otra posibilidad era cerca de San Antonio Oeste eh, se hablaba de, de consumo de agua dulce del río Limay o, o del río Negro que afirmaba eh, sin, sin ningún estudio respaldatorio que, si bien y, eh, el, el consumo de agua que iba a tener, por ejemplo, uno, uno de los proyectos que se pensaba eh, instalar cerca de San Antonio Este, equivalía al 10% del caudal de, del canal que existe de, de, entre la localidad de Pomona y, y San Antonio, porque esa zona de, del litoral atlántico no tiene agua dulce, entonces le tienen que, hay un canal que lleva agua dulce desde Pomona, ...hasta todo lo que es la zona de, de San Antonio Este, ...San Antonio Este, eh, las Brutas... ...bueno, se habla de, de, de que no iba a haber consumo... ...problemas con la competencia del agua... ...en una zona donde el mismo gobierno... Eh, ...en sus informes de cambio climático... ...reconoce que todo lo que es la Patagonia Norte... Eh, ...está sujeta a posibilidades de, de estrés hídrico... ...por eh, reducción de las precipitaciones... ...en todo lo que es la cuenca alta... ...entonces... Hay mucha improvisación o mucha falta de información, que eso es lo que vamos a, a, a pedir eh, en, en estos días para tener información concreta sobre la cual trabajar, porque tampoco se puede hablar en base a anuncios que no, no, no tienen ninguna... No hay ningún respaldo, no hay ninguna referencia como para poder eh, ver la, eh, calcular la veracidad de los números que se van poniendo. Pero digo, no es solamente de este informe, de este proyecto que no es claro y que hay un montón de anuncios, sino que ya el plan estratégico de, de, de, de Hidrógeno Verde del Gobierno de la Provincia de Río Negro eh, tiene muchas expresiones de deseo, mucho dato y, y no se termina de saber de dónde salen las afirmaciones. Hernán, eh, Hernán, te agradecemos muchísimo la comunicación. Eh. Y vamos a estar siguiendo ahí de cerca eh, el trabajo que hacen ahí desde el Observatorio Petrolero del Sur y, y este anuncio y este proyecto, y bueno, el espacio siempre abierto acá desde el Enredando las Mañanas. Bueno, muchas gracias a ustedes por la comunicación, por el, el interés en el tema, brindar este espacio para, para seguir pensando la, la matriz energética Y también eh, seguir pensando, debatiendo las propuestas que se nos están haciendo de transición, que es una transición corporativa. Desde ya, muchas gracias nuevamente y a disposición para cualquier consulta. Gracias a vos.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 24 minutos pasan de las 11, seguimos en Enredando las Mañanas y tenemos una nueva columna preparada por la campaña Otra Salud es Posible y la estamos construyendo, se me trabaron ahí. En esta ocasión nos traen para, para, que, para compartir, para escuchar experiencias de eh, compañeras femidiscas. La escuchamos. Otra Salud es posible y la estamos haciendo. Desde abajo, diversa, feminista, accesible, autogestiva, integral, colectiva, comunitaria, popular, intercultural. Al cuidado de los territorios, descolonizada, dinámica. Hola a todas, todos, todes. Bienvenides a la columna radial de la campaña Otra Salud es posible y la estamos haciendo. En la campaña Otra Salud buscamos articularnos diferentes organizaciones y espacios para socializar y nutrir mutuamente nuestras miradas y nuestras prácticas sobre salud. Esas que no te muestran en los medios hegemónicos. En la columna de hoy compartiremos las vivencias y reflexiones de Evelina Díaz, mujer cis en situación de discapacidad y trabajadora social. Evelina se reconoce como feminista, Identidad política desde donde construye su militancia en contra de las múltiples opresiones que sufren las corporalidades no hegemónicas. Evelina, con su palabra, nos interpela profundamente y nos invita a entender la discapacidad como una construcción social, política y cultural en una sociedad capacitista. Nos llevó mucho recorrido, ¿no? Eh poder entender qué, qué implicaba eh, ser una persona en situación de discapacidad en este en esta sociedad, ¿no? Eh, donde hay cuerpos hegemónicos que son valorados socialmente de una manera y, es, y son esperables que transiten por determinados lugares y una sociedad que segrega y construye un tipo de instituciones para determinadas corporalidades que no cumplen con lo esperable y deseable, con eso digo, las personas en situación de discapacidad está aceptado que transiten por una escuela especial, que no vayan a un trabajo, sino que vayan a un taller protegido, ¿no? hay como un circuito de lo especial y lo segregado que está aceptado, si hoy dijéramos que las personas gays van a ir a una escuela eh, y van a ir a talleres protegidos, estaríamos diciendo que es esa locura, eh, en el mundo estaba como esta cuestión de que o sos la angelical porque sos una persona en situaciones de discapacidad, o sos lo monstruoso, o sos eh, la heroína que lograste, digamos, pues yo encima soy de Saladillo, entonces vine a La Plata a estudiar eh, digamos, transité toda la educación formal no segregada, o sea, no fui a escuelas especiales ni nada eh, transité todo eso Llegué a la universidad, me gradué, eh, trabajo de lo que es como, wow, la super heroína, ¿no? Y cuando en realidad todo eso esconde las opresiones, porque, digamos, si yo estoy siendo heroína para alguien, es porque le conviene verme como heroína y no revisar las opresiones, ¿no? O sea, si estoy siendo heroína es porque tuve que sortear un montón de obstáculos que me ponen le supuestos normales, ¿no? Eh, Entonces, digamos, como desde ahí pienso la discapacidad como una construcción social, política y cultural en una sociedad capacitista, que nos está evaluando todo el tiempo si somos capaces o no de, de cumplir. Una persona que no se comunica desde la oralidad está descartada, ¿no? Como, bueno, te tenés que comunicar la forma hegemónica de comunicación en la oralidad, no la lengua de señas, no el sistema de comunicación. Aumentativa alternativa y otras maneras, lo mismo con el caminar, lo mismo con un montón de otras maneras que la discapacidad viene como a denunciar, ¿no? A través de su relato personal, tomamos real dimensión del rol que juega el sistema médico hegemónico, violentando de forma sistemática a las corporalidades en situación de discapacidad. A ver, yo traigo lo personal, pero porque lo personal es político, se lo dijeron hace mucho, eh, y porque no entiendo que esto me pasó solamente a mí, sino que nos pasó a un montón de personas, y nos pasa a un montón de personas por tener esta corporalidad. Así como la, las corporalidades gordas, le pasan un montón de cuestiones con las dietas y con... No, a las corporalidades discas eh, son violentadas fuertemente por por el sistema médico, ¿no? Por el modelo médico hegemónico, que te ven como un diagnóstico, y a partir de ese diagnóstico parece que de forma lineal se, se crea lo que va a ser tu supuesta vida. Eh, yo no tengo diagnóstico, y era como el bicho raro, digamos, como evaluar, a mí siempre me estuvieron en congresos mundiales presentándome, ¿no? Era como, llega el caso extraño y de repente caía en, en un lugar donde me hacían desfilar eh, en bombacha de chica y había un montón de médicos eh, evaluándome y yo me acuerdo que el discurso era bueno acá tenemos una malformación congénica con, congénita con fusión de cuerpos vertebrales, con una asimetría, bueno y así enunciaban, no le voy a hacer muy largo, pero enunciaban todas las cosas que yo tenía mal, ¿no? En mi cabeza, para mí era mucho más divertido porque yo me, me, me, me creía que estaba eh, desfilando en un desfile de modas. ¿no? Las cuerpas femidiscas sufren la cosificación permanente de la medicina y son signadas por el diagnóstico, pero a su vez son territorios donde se dirime una lucha por la construcción de la propia soberanía. Sí, tal cual. Es, es pensar nuestras corporalidades como un territorio y, y ir construyendo soberanía sobre eso, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo, cómo, cómo me planto? Eh, porque queda como un terreno muy individual. De repente te vas encontrando que no me pasa solo a mí, ¿no? no que, que es como a lo que nos quieren llevar. ¿Es tu diagnóstico? ¿Soy responsable por haber nacido así? Jodete. O sea, el mundo está pensado para para esta sociedad, y vos acá no encajas, y si querés encajar tenés que cumplir con, digo, cambiamos la discapacidad y ponemos cualquier otra cosa, y sucede lo mismo, ¿no? Lo que sea, pasa es que las formas de opresiones son más crudas en algunas cuestiones, porque llevan también muchas intervenciones, eh, en, en algunos momentos también. Y, y fue reinteresante, y, y es eh, como... Empezar a tomar conciencia política también, porque la discapacidad es un terreno muy despolitizado, ¿no? Como es terreno de la medicina hegemónica, eh, y de, de la educación también, ¿no? Eh, de que siempre somos hablados por otros. Entonces, de repente empezar a decir, bueno... Eh, Yo tengo el poder de poder decidir sobre mí, de empezar a encontrarme con otras personas que también le está pasando esto, de, de que podemos ser libres, de que podemos tener voz, yo, porque también nuestra voz siempre es condicionada, como bueno, si le dice una persona con discapacidad, mmm, no sé, o sea, a mí al día de hoy y a muchos otros nos pasa que, no sé, si ves a una persona ciego si en la calle, la agarrá y le, la cruzás la calle, no sabés si está esperando a alguien y está justo parada ahí, Yo, como, bueno, como las personas llegan, muchas veces les pasa eso, eh, a mí me ven parada en, en el colectivo, me suben al colectivo sin preguntarme, o sea, como hay un montón de cosas que, y con el, eh, digamos, como a mí, siempre vencer a militancia, nunca, eh, nunca quise como seguir eh, como con el gueto de la discapacidad, no porque la discapacidad al estar tan... Eh, la medicina se metió tanto que también hizo que, que el colectivo esté sexualizado. Las, las personas ciegas tienen su colectivo y su lucha, las personas sordas tienen, ¿no? Como, está todo fragmentado, eh, y, y encima que, digamos, no, no, no son unas demandas colectivizadas, digamos, la discapacidad nunca estuvo en la agenda política ni pública, Y esto es así, digo, y la agenda, digamos, la izquierda tiene una deuda enorme con lo que es la discapacidad. Eh, los movimientos sociales, digo, como no, no, no, no, ha salido, no se han salido a bancar mucho las demandas, ¿no? Si, si pensamos en los movimientos sociales, qué lugares ocupamos las, las personas discas, digamos, qué referente discas tenemos, ¿En qué lugares son accesibles en los espacios, digo, como hay, hay una deuda enorme en ese sentido cuando yo eh, empecé a militar dije bueno no, yo no quiero seguir por acá, o sea, si empiezo a militar y estoy militando, yo quiero militar y que en mi espacio haya más personas como yo. Como lo interesante es encontrarte con otras, es decir, ver, o sea, es terminar de confirmar que no me pasa solo a mí, no que esto que me pasa, la otra persona te puede entender, porque vivía lo mismo y peor quizás. Eh, Y es como esto de socializar, intercambiar. Es lo que nos pasa a las mujeres. De, de repente, de el acoso callejero te pensabas como, bueno, paso por otro lado, no es un bajón. Eh, y de repente te empezabas a hablar con otras compadiscas y empezabas a ver que le pasó lo mismo, que, que, que fue discriminada en algún momento seguro. Corporalidades violentadas y segregadas. El capacitismo como una forma de opresión sistémica. Evelina denuncia, politiza, reflexiona y nos advierte sobre la gran deuda que tenemos, incluso desde las izquierdas y los feminismos. No todas podemos de la misma manera. ¿Qué es poner el cuerpo, no? Como empezar a reflexionar colectivamente de, bueno, dentro del feminismo que somos un montón y hay un montón de matices, bueno, al, al interior del feminismo también hay opresiones, ¿no? Después tenemos que seguir disputando para que en eso la accesibilidad no sea algo exclusivo de las personas en situación de discapacidad, que tenga que haber una comisión para que podamos estar y que seamos encima de nosotros, las que los motorizamos, ¿no? Porque es mentira que somos poques. Somos minorizados porque nos quieren hacer creer que somos menos. ¿Cómo es vivir en situación de discapacidad en esta sociedad capacitista? Se dan un montón de condiciones para que las personas en situación de discapacidad, la cuestión de clase nos atraviese fuertemente. El cupo laboral del 4% hace un montón de tiempo que está para las personas en situación de discapacidad, sin embargo, no se cumple. Los espacios donde hay lugares del Estado que, que tienen un kiosco deberían estar a cargo de personas en situación de discapacidad y sin embargo se le dan empresas. Todas las políticas que se hacen... Son focalizadas y segregadas, no hay una transversalidad. Si haces eh, políticas eh, en materia de empleo, eh, ¿por qué no lo pensás con que cualquiera pueda participar contando con los apoyos que necesita? ¿Con qué presupuesto vas a vivir? ¿Con una pensión por discapacidad? Hasta hace, hace muy poco era de mil pesos. El problema es que no se llega a tener trabajo real y genuino. Tenés que tener el certificado de discapacidad para acceder a todos estos derechos. Pero, ¿qué sucede cuando la persona en situación de discapacidad es un barrio ¿no? atravesado por un montón de particularidades? ¿Cómo hace para obtener el certificado, tener la pensión? Es muy frecuente también que se piense desde el trabajo en, en la calle, pero ¿por qué sucede tanto? No, también por, por lo que se recrea de nosotros, pero no solamente por lo que se recrea y nos aprovechemos, sino porque es un lugar que se le pida ¿Quién emplea a una persona en situación de discapacidad. ¿Por qué el cupo laboral no está? ¿Por qué no somos empleables? Hay una amiga que dice el como el impuesto disca, ¿no? El transporte público eh, inusable. Eh, para nosotros entonces, el remis, el taxi, es un presupuesto bárbaro, pero no es lo mismo la, la calidad de vida que puede tener en, en adquirir apoyo, porque adquirir apoyo, o sea, tener intérprete de lengua de señas, implica un montón de costos, tener asistente personal, las obras sociales no te lo cubren, sí te cobran acompañante a, a terapéuticos pero si tenés idioma, porque tenés la pensión, idioma no paga. Somos iguales en tanto humanidades, pero es importante entender que somos diferentes. Y que en esa diferencia no hay algunas diferencias que tienen que ser suprimidas para valoración de otros, ¿no? Y que tenemos que tener las mismas posibilidades de poder participar, estar, hacer uso de la palabra, decidir y, y, y demás. Digamos, como, y que podemos vivir nuestras sexualidades como querramos, o las personas en situación de discapacidad en su mayoría mujeres se nos hacen, se nos esteriliza sin nuestro consentimiento y eso pasa en la Argentina de hoy. Un montón, digo, hay un montón de organizaciones que estuvieron trabajando para que, para que se revierta esto. Lo mismo pasó en todo lo que tiene, tuvo que ver con el aborto, parecía ser que, que si era una persona disca, bueno, sí, que fuera abortada, era como dentro de lo legal. También resulta necesario desmedicalizar. Reconocer y valorizar las necesidades y deseos de las personas en situación de discapacidad La política argentina es médica hegemónica Para cualquier cosa que necesites tenés que tener el certificado de discapacidad Todo lo tiene que autorizar un médico Tenemos que desmedicalizarnos La formación de los médicos tiene que estar atravesado por esto Más allá de la corporalidad, ¿qué les pasa? O sea, qué siente, qué quiere o no, la posibilidad de elegir sobre nuestras intervenciones. No puede ser que se hable como si no estuviéramos ahí. A mí me pasaba que en el espacio de rehabilitación que iba, me insistían con que yo tenía que dejar de ir a las marchas y de estudiar tanto, porque, bueno, las marchas tienen un paso que, que cansa y hay algunas que son largas ¿sí? Pero para mí era importante, o sea, ¿cómo iba a dejar de ir una marcha? A mí me daba la fuerza de decir, me encuentro con otros, si no se hace muy frustrante el mundo, ¿no? Entonces, en esa marcha uno se siente con, bueno, no estoy sola, ¿no? Creo que a todos nos pasa un poco eso. Claro, yo me salía de lo que me querían de vuelta hacer encajar, ¿no? En el tratamiento acorde. Pero el tratamiento acorde era el que contemplaba el modelo de vida que quería tener yo, no es lo que me querían imponer. Y de último, si yo decidía que me doliera y bueno, me la tenía que bancar, y de repente hay algunas que queremos salir de ese sistema, queremos encontrar otras cosas como el yoga, como la almohadilla de semillas, el tecito que me relaja y otras cosas. Y a veces sí, obviamente hay que hacerse estudios, pero bueno, desprenderse de todo eso <risa> lleva muchísimo tiempo porque hay. Todo un sistema que te está diciendo todo el tiempo: no te podés salir de acá. Pero bueno, vas encontrando alidad. Con su claridad y profundidad, Eve nos invita a repensar nuestra mirada sobre el mundo. También nos invita a soñar. Yo creo que lo que vamos a partir de un piso común es que sea algo que nos libere y que parta de nuestras necesidades. ¿no? Eh, y que la salud va más allá de la deformidad, el no llegar no se mide eh, qué implicancias tiene el haber tenido infancias que fueron eh, construidas desde un diagnóstico. Entonces, bueno, una salud donde, bueno, el diagnóstico sea una información más de esa persona, no el todo. Y una salud que te dé información para tener autonomía y decir hoy me duele esto, puede ser por tal cosa, hoy decido hacerme esto de estudio y veré a partir de esto qué quiero hacer. Cuando pienso en, en la salud, pienso desde lo, desde lo organizativo tiene que estar eh, en generar apoyo, ¿no? cuando hablo de apoyos es cualquier recurso, pienso en personas, pienso en tecnología, pienso en plata, pienso en animales para las personas que usan, lamentablemente, las arillas, tiene que ser esto, democratización los de sí, apoyos. También en complementar con otras cuestiones que no nos, que no nos dejen por fuera, ¿no? como bueno, el poder participar en el sentido amplio de un montón de instancias, y ahí pensando como la salud eh, mucho más amplia, ¿no? de poder participar en la toma de decisiones, en, en lugares en el sentirse deseable, querible, eh, y que no se esté señalando... Que no antes de ir a un espacio decir, bueno, voy a poder entrar, eh, tiene ascensor en la planta baja, eh, la comunicación es accesible, o sea, como todo eso hace a nuestro bienestar, a la toma de decisión, la participación, parece que una salud que considere todo esto, ¿no? ¿Qué hacer frente al capacitismo, el capitalismo y el patriarcado? Para cerrar esta nueva columna, Evelina nos habla de horizontes de transformación. A mí lo que me parece importante es que tomemos las calles, que, que podamos seguir como en cada espacio eh, revisando ¿no? cuántas personas en situación de discapacidad están en los espacios en los que habito, qué lugar tienen, ¿Qué, en mi lugar de trabajo qué tengo de accesible, qué tengo para ofrecer. ¿Qué me genera? Digo, ¿he tenido vínculo sexoafectivo con alguna persona en situación de discapacidad? A mí me parece que tenemos que seguir yendo en términos de interseccionar, no seguir sectorializando, sino apuntar a que sea un eje transversal, que la perspectiva de disca esté, seguir cuestionando qué pasa, que no se toma, que ciertas luchas siguen siendo de un sector que se entienda que estamos en todos lados y no eh, tenemos que estar pidiendo permiso. Y todo, todo lo que es violencia hacia las mujeres, tenemos cinco veces más posibilidad de ser violadas, digo, ¿no? Es una boludez. Sin embargo, cuando se habla de violencia, un poco se nombra lo que pasa con las discas. Es bastante ingenuo en algún punto de lo que digo, pues bueno, estamos en una sociedad capitalista que se nutre de ir focalizando, de ir fragmentándonos. Pero bueno, en realidad tiene poco de ingenuo, sino más de soñadora y utópica de no querer este mundo como está, tener ese horizonte. Integramos la campaña Otra Salud es Posible, la Cátedra Libre Virginia Bolten, el Grupo Didáctica de las Ciencias, Arte al Ataque, Frente Popular Darío Santillán, Corriente Plurinacional, Venganza Afectiva, Pañuelos en Rebeldía… Radio Nauta FM Red de Psicólogos Feministas Acción Socialista Libertaria Comisión de Salud Frente Arde Rojo Zona Norte Trabajadoras de Atención Primaria de la Salud Arrecife Secretaria Gremial Hospital Paro y Cien Colectivo Ciencias desde el Pie Frente de Organizaciones en Lucha Federación de Organizaciones de Base Autónoma Militantes Feministas, Centro Cultural y Educativo Mansión Obrera Editorial Madre Selva Las Nómadas La Enramada Salud Comunitaria, Las Huacoldas, Movimiento Plurinacional de Mujeres y LGTBIQ de Capilla del Monte Córdoba. Encontranos en las redes, en Instagram, Otra Salud es Posible, Facebook y canal de YouTube, campaña, Otra Salud es Posible, o puedes escribirnos al correo electrónico, otra salud es posible,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 Bye. -bye. Vamos entrando a la recta final de este Enredando las Mañanas de Día Martes. 48 minutos pasan de las 11 de la mañana. Se pa pasó ya un año y medio de la desaparición, seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro. Eh, se cumplieron exactamente un año y medio este 30 de, de octubre. Y no solo que... Eh, La justicia no llega que eh, las respuestas de Cristina, su madre, de los abogados que la acompañan, eh, todavía quedan por responder, sino que se sigue ensuciando esta causa. Eh, en este caso vamos a estar hablando con Margarita Jar, que ella es abogada de la Comisión Provincial por la Memoria y querellante en la causa de Facundo Astudillo Castro sobre estas pericias que se, quieren, se quisieron o se introdujeron y ahora se están viendo de, de que se eliminen por eh, no, no corresponder, por no haber sido encomendadas, por haber metido eh, estudios que no habían sido encomendadas por estudios que eh, firmaba gente que no tenía la competencia de firmarlo y una serie de Que eh, rodean a este caso. Eh, Margarita, ¿nos escuchas? Sí, buenos días, ¿cómo están? Buenos ¿Se escucha días, escucha bien? Perfecto. Sí, bueno. ¿Cómo están? Bien, bien, hacíamos un, un pequeño repaso de lo que fue este año y medio desde la, la desaparición de, de Facundo y también todas estas, estas trabas que en principio fueron de, del accionar. Eh, policial en, a la hora de ver qué había pasado con Facundo y también la justicia eh, empieza a ponerle trabas a poder llegar a, una, a, a que, a llegar a la verdad y que se haga justicia eh, en este caso. ¿Qué, ¿Qué es esta pericia que eh, se incorpora de, de manera eh, irregular? Bueno, en principio, eh, en términos generales me gustaría decir que, que quizás estas son como las eh, ...los actos más groseros de, de podríamos decir, de un accionar... ...que está reñido con el deber de investigar, de llegar a la verdad... ...y por supuesto a la justicia, por parte de la justicia federal... ...más concretamente de la jueza María Gabriela Marrón de Bahía Blanca. Eh, pero la, la causa, incluso la causa federal, recordamos que este caso... ...comienza primero como una causa en el fuero provincial, penal provincial luego cuando se termina, digamos, haciendo evidente que Facundo estaba desaparecido y que su último contacto había sido con la policía, es decir, con fuerzas estatales, la causa pasa a la instancia federal. Y también en la instancia federal, ya desde el año pasado, la denegatoria de medidas de prueba relevantes, como eran los teléfonos y demás, que permitían establecer un contacto entre el nexo de policías de eh, la localidad y de la zona, de Pedro Luro con policías de Bahía Blanca que habían arribado en días cercanos al lugar de hallazgo del cuerpo y al lugar de hallazgo de la mochila, también ya habían generado un daño importante en lo que es la investigación. Sabemos que toda medida que patea para adelante, para decirlo en criollo, eh, la consecución de pruebas, lo que hace es precisamente frustrar las evidencias que se necesitan más cuando hay tantos indicios como hay en esta causa. He dicho eso, de lo que se trata en este momento, en realidad son dos recursos los que han llegado a la sala 1 de casación. Este último recurso refiere, como ustedes decían, son recursos de queja, esto es decir, eh, la jueza tomó unas decisiones, los fiscales eh, apelaron esas decisiones a la Cámara de Bahía Blanca, las querellas acompañamos esa apelación, la Cámara de Bahía Blanca denegó lo que habíamos pedido y entonces es que llegamos en, eh, a través de un recurso de queja a la Casación, a la Sala 1 de, de, de la Cámara Nacional de Casación. Eh, aclarando esto, eh, entonces ahora nos estamos refiriendo al segundo de los recursos, que tiene que ver con la incorporación compulsiva que realiza la jueza Marrón y un informe realizado por motus propio podríamos decir, porque a ese Instituto Argentino de Oceanografía de Bahía Blanca, dependiente de la Universidad Nacional del Sur y del CONICET, se le había requerido una información muy concreta, unos datos duros podríamos decir, cómo es las mareas, las temperaturas, la, el clima de esos días en, en la zona, concretamente en el estuario donde aparece el cuerpo. Nativo. Así que allí lo que se produce es una extra, una extra limitación se produce un informe de motos propios, insisto, sin tener la capacidad eh, formativa para hacerlo, porque se trata de peritos en ciencias naturales que empiezan a hacer una hipótesis de un accidente. Y realmente es como una especie de, de cuento de ciencia ficción. Eh, se empieza a fabular que Facundo pudo ver luces que iluminan al ingeniero White y dirigirse hacia allí, si se dirigiera hacia allí, y la marea hubiera sido algo que no se constata con sus propios datos, la marea ahí, y además constatado en la causa por vaqueanos, no adquiere una altura mayor a 20 centímetros, con lo cual ninguna persona podría, digamos, ahogarse por un accidente en esa geografía. Así que esto, en realidad, de lo que se trata posteriormente, eh, cuando los fiscales rechazan ese informe que viene como un complementario de la información de mareas, la jueza en una, en una medida absolutamente ilegal, es como si reasumiera ella la conducción de lo que sería la investigación y dice, este informe lo voy a agregar. Este informe lo pido de vuelta y lo voy a agregar. Y en febrero agrega ese informe. Entonces, eso, de, digamos, de algún modo, disparó por un lado esta apelación respecto a esa incorporación que no le corresponde porque está delegada la instrucción de los fiscales, que no nos permitió a las querellas controlar ese informe, poner una, un perito, etcétera, que pudiera de algún modo eh, desacreditar eso, que es absolutamente desacreditable, insisto, la causa ya está desacreditada, eso además generó que los fiscales recusaran a la jueza, y ese fue el primero de los recursos que también ya llegó a casación, Y las ellas lo acompañaron. Así que en este momento hay dos recursos que son muy, muy importantes para la decisión de eh, la Cámara de Casación, la Sala 1, y bueno, y ha sido muy importante en ambos recursos las consideraciones del, del doctor Javier De Lucas, un reconocido fiscal en la lucha por los derechos humanos, en las causas de lesa humanidad, ha tenido una, una actuación muy destacada todos los últimos años, y realmente ha sido muy esclarecedor su recurso, incluso no ahorrando esto que ustedes mismos están diciendo, que es cuál es el fin, en definitiva, y que es una suerte de encubrimiento eh, casi ya hablándolo en términos penales, también, no como, como un eufemismo a la palabra, sino en términos penales, un encubrimiento de eh, lo sucedido eh, o la pretensión, digamos, de incorporar una nueva teoría en el caso. Sí, y hay una eh, hay algo que llama la atención del de, eh, fuerte repudio que tiene eh, la jueza. Eh, en este caso, la, la, cómo se le viene exigiendo a la justicia que, que la parte, eh, que hay, digamos, hay un, claramente el Poder Judicial tiene un poder importante, pero eh, ¿por qué no se logra después de tantas irregularidades de, por ejemplo, que no se, se negaba a llenar la casa de eh, los, los efectivos de policía que, habían, que estaban como sospechosos? Esta introducción irregular de, de pericias, digamos, ¿Cuántos errores se le permite a, a un juez o a una jueza? Sí, realmente sí, es muy, es muy llamativo. Bueno, eh, no podría decir que nos sorprende porque en el fuero provincial y en este tipo de causas eh, funciona una especie de espíritu de cuerpo que a veces se da en el ámbito de la policía, en este caso se constata cuando digo, bueno, los jefes policiales se movieron en la zona, hubo actividad, hubo un móvil de Bahía Blanca que llega al lugar, eh, no se pudo seguir investigando qué pasó, pero muchas veces esas, esas connivencias, esas protecciones, esos encubrimientos, llegan también a funcionarios municipales, a funcionarios judiciales, y en este caso eh, entiendo que también, y, y es de público conocimiento, eh, no ha habido una eh, asunción, no se ha asumido lamentablemente desde los gobiernos con la gravedad que el caso tiene. Eh, en un país que ha estado asignado por la desaparición forzada de personas durante la dictadura, que hemos sido incluso, de algún modo, gestores de, de, de los principales tratados de derechos humanos, la Argentina ha aportado su experiencia en ese sentido, estamos vulnerando lo que los tratados internacionales dicen respecto de la desaparición forzada de personas, eh, y eso ya en una presentación que hemos hecho al Comité de Desaparición Forzada de Naciones Unidas, mm. le ha sido marcado a la jueza y ella... ...ha permanecido, digamos, eh, inmutable. Lo mismo con la denuncia que se le ha practicado ante el Consejo de la Magistratura para, hacer, para su desafuero. Eso también es un trámite lento. Lamentablemente sabemos que el funcionamiento del Consejo de la Magistratura... ...está más equilibrado en determinados pesos políticos... ...que concretamente en lo que los justiciables reclaman respecto de quienes deben impartir justicia... Así que, bueno, si bien esperamos ese, ese, ese trámite, también eso es una tramitación lenta que en definitiva, insisto, juega en favor de la impunidad. Acá lo que tenemos del otro lado es una madre eh, fuerte, como un roble, clara, segura, el acompañamiento de la comunidad, el acompañamiento que hacemos varias organizaciones de derechos humanos, y, y la verdad es que, bueno, seguiremos peleando y en algún momento, de algún modo, vamos a encontrar la justicia. Pero lo cierto es que eh, son caminos que se han cortado desde quienes deben dar las respuestas. Así que, bueno, esa es la, la lucha que llevamos adelante. Margarita, te agradecemos este, mucho por traer eh, claridad eh, y cómo está actualmente acá la causa, eh, viendo todas... Este, las trabas que está teniendo pero seguiremos en eso en la lucha y acompañando eh, y estaremos eh, charlando seguramente de nuevo con vos y, y siguiendo eh, la causa esta como no bueno, a disposición para todo y gracias también por el compromiso de ustedes que siempre es muy importante eh, la divulgación de estos estos hechos verdad así que muchísimas gracias también a vos adiós Se hicieron las 12 del mediodía, llegó el final de este Enredando las Mañanas, edición de martes. Nosotros eh, volvemos a ocupar el aire del Enredando el martes de la semana que viene, pero quédense en el aire de la Red Nacional de Medios Alternativos todos los días de lunes a viernes de 10 a 12 en Enredando las Mañanas. Así es, eh, rapidito, saludo a Camila Boes, que no la saludamos hoy, estuvo acompañando. ¿Sí la saludaste? Creo que no, bueno... Eh, si me decís que sí, sí, pero a, a todos nuestros compañeros que estuvieron colaborando, como siempre, eh, nos volvemos en a encontrar el martes. vento